Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburguer, La Hora Pulenta, Nacional Rock, 93.7 15 minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí haciendo La Hora Pulenta en Nacional Rock, mientras los chicos de TikToker ya están armando sus bártulos Y la batería sí. y los equipos Para estar tocando en un rato nomás En este estudio Nosotros proseguimos con este programa Se vinieron con todo los chicos eh, Tenemos unos mensajitos más Los Toulouse que saludan a los amigos Tiktoper Se Salud viejas acá escuchando y esperando Gran resi de los chicos muy bien Así será Eh, y eh, Alf Rojo de, de Benzina Disturbio eh, Copiándonos el último simple de Benzina Disturbio Adiós y buena suerte Está ya listo para escuchar ahí en Mancam y, y bueno, eh, ahí ya Sander Mal dice gitazo Alf Rojo dice gracias, bueno Cuanta gente linda nos escucha ¿eh? Gente sí. que queremos y que admiramos sí A todo, bueno eh, Yo tengo que hacerte una confesión mamá. A ver, a ver Yo toda mi vida me sentí excluido Socialmente por mis pares por el solo hecho de que nunca miré Video Match ni después Show Match. Y esta semana me volvió a pasar lo mismo. Tuvo todo el mundo hablando Ajá, de, de lo que pasó, que volvió Tinelli, y que, que si está a favor de tal político o de tal otro, de que si baila tal o tal otro. Hubo también un lamentable fallecimiento en el medio. Parece sí. que pasa de todo comprimido en esas 2, 3 horas que hay que sí. yo Por cuestiones laborales no puedo agarrar y además no nunca tomé... tomé ¿Nunca tu... te viste en YouTube? ¿Algún fragmento? Mm, algunas cosas. Me gustaba ese sketch de deportes en el recuerdo, por ejemplo, en su nah, momento. No, nah, bueno, pero eso eh, es... Bueno, el, pero el, eso el, es dentro el, de gozo. Sí, sí, coso. sí, es Showmatch, sí. Porque, a ver, la verdad es que Showmatch nah, eh, show no, show es, bueno. no es un formato, sino que es una especie de cáscara en la cual el tipo va metiendo lo, que, lo, lo que, es. que le va conveniendo según la época lo que mejor funciona. O un concurso de baile o imitaciones sí. o sketch, o en su momento eran bloopers nos remontamos a la prehistoria. Eh, no hay un formato. No, de, no, claro, de, de, se podría hablar que hay como tres tres momentos históricos, o sea, este último época de, del Bailando del ba es parte de, de lo, lo que reality, es, digamos, es de la reality, es de la reality, reality que es, que claro, lo forma parte de un reality. Sí, que creo que arrancó es según mi memoria arrancó 2006, 2007. Eh, el reality adentro del programa que fue comiendo programa y que hoy es un programa reality, ¿no? Sí. Ya nunca más pudo volver al showmatch clásico que duró hasta el 2005 más o menos, que es el de, el de donde donde ahí sí que era una variedad, ¿no? claro, que, que había humor, uh. cámara oculta, eh, oh, eh, comentario al pasar, sí, eh, algún baile de alguna vedette, digamos, eh, algún inclusive a veces había shows Sí. En realidad los shows era más de la época de Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche los domingos. Claro. Tenías el, el show de música y después el picadito de fútbol 5. Se claro. hacían jugar Boca contra River y agarraban a los jugadores retirados y se hacían jugar fútbol 5. Claro. El de la noche... Eso sería una especie de futboleando por un sueño claro, muy, sí, muy, sí. Muy, muy, muy prehistórico, prehistórico Sí, sí, eso. sí eh, digamos, Ritmo de la noche vive mucho En el show match de hoy Y el viejo showmatch de hoy no vive tanto no, en el showmatch. No, no, porque el... Hoy. A ver, el, el primer videomatch en realidad era un programa el de primer, deportes. Claro. Sí, ese que, era... Sí, era otra cosa. Un día light, vieron... Un que, programa de deportes live. No, empezó más que nada casi como un noticiero deportivo que al final pasaba unos bloopers. Sí. Y de repente el momento que más éxito tenía de todo el programa era ese y se fue sí. comiendo todo lo demás. Primero un blooper solo deportivos. Era un jugador de fútbol que se llevaba puesto el palo, un atleta sí. que se tropezaba... Después empezaron a incorporar no deportivos y a partir de ahí se fue abriendo el panorama. Vos fíjate que esa mecánica de darle bola a lo que va funcionando y de ahí tirar del del piolín, lo así lo hizo ya de primer de primera sí, por edición. por eh, eso te marca cómo es él, digamos, cómo es un tipo que entiende perfectamente la lógica televisiva y no tiene vergüenza en travestirse y, no, y cambiar de de un, o sea, el, el discurso formal, digamos, de decir, bueno, estamos haciendo un programa de deportes, vamos a hacer un programa de de, de loopers vamos, a, de vamos De ahí vamos a pasar a un programa eh, más ácido Yo me acuerdo que hubo un gran cambio que hizo en un momento Fue cuando salió La TV Ataca Cierto. El tipo fue así ¿no? eh, eh, Este cambio muy no, no, no, no quedó tan registrado Pasa De este programa de Video Match Pasa a, a un boom no Y hace Rimo La Eroche sí. Y Video Match te convierte en un programa de humor no sí. muy bien Pero era bastante flojo en algunos momentos O sea, hacía agua él termina el año arriba de todo y en el verano eh, fue la revelación de ese año que fue sí. el año 91 sí. en el verano del 92 eh, Romay sí. se pone las pilas y se que pierde el rating por primera vez en muchos años cada 9 perdía estoy recordando de épocas de cuando tenía 15 años disculpen eh, pierde el rating y estaba enojado y ya lejos es el tiempo la, en enojado. la era cenozoica estaba año 92 estaba enojado yo estaba en el segundo año estaba enojado con que había perdido la, la, la, la el, el, el sitial no que él siempre es digamos, así al canchero con eso, ¿no es el, el, el, el, el canal más visto? Pierde con Telefe en el 91 y vuelve, contrata a Pergolini para que haga eh, lo mismo, pero la TV ataca de lunes a viernes y los sábados, no recuerdo ahora how much, ¿era? Eh, no me acuerdo. no, hacelo por mí, ¿no era? No, la, hacelo por mí, sí. hacelo por mí, Hacelo por, por, por mí, muy bien, la rompe en el verano Uf. Se me está viniendo la estantería No, no, pero esto, la, el chabón la rompió Sí Y yo me acuerdo que, que empecé a verlo, porque claro, yo decía, quiero la versión un poco más rebelde de todo esto. Claro, Pergolini era el rebelde. Eso sí, te... y la TV que estaba bueno, ¿eh? sí. bueno con, con bueno, el tipo de bueno, chipolati. Eh, Fijate cómo se terminó, de alguna forma, dando vuelta, entre comillas. Y hoy en día, si uno tiene que decir quién es rebelde y quién es conservador entre Tinelli y Pergolini, sí, Tinelli, Tinelli es, es mucho más rebelde, más rebelde y Pergolini mucho más conservador. Es más conservador. tremendo eso, pero eh, es cierto. Es es cierto es Creo totalmente. que en realidad siempre fue así, solo sí. que en esa época no se notaba tanto. No sé si siempre fue así. ¿eh? Pergolini tuvo momentos radiales muy rebeldes. Sí, eso eh. es cierto eh, que, que rompía con toda formalidad y con todo protocolo eh. Realmente este eh, Bueno, la cuestión es que la rompe O sea, fue un pequeño boom en ese verano Y tiene Tinelli hace su primera Gran movida eh, maquiavélica Para tratar de ganar de... Ah, Agarra, le copia todo Le copia todo Porque ese mismo programa con el que tenía adelante se perdía Le copia todo, impunemente Y no solamente le copia todo impunemente, le copia los sketchs De hecho, Perini lo, lo, lo denunció indignado Yo también me indignaba Yo tenía 15 años Y decía Está, está mal, está mal Está eso? mal Y es todo lo que era la Digamos todo el, la, la, Los grandes medios En ningún momento Nadie se hizo eco De que le copiaba todo No estaban los programas de medios Que hablaban de eso no, okay. Nadie se enteró Que le copió todo O los que se enteraron Hicieron la vista gorda sí. Le ganó en el rating Le ganó eh, bueno, real, Le copió chau. todo Pero con la diferencia De que lo que Pardo Lini hacía, hacía. Con un Apuntando un público de 15 a 22, 23 años tiene él hizo lo mismo pero apuntando a un público mucho más amplio sí, Porque más, lo hizo más, más para toda la familia Y más light, ¿no? Pero sí, le copiaba sí, sí, todo sí, Ahora no, estoy no, no puedo recordar exactamente los sketchs Porque en, en, en la otra estaba Juan de Natal Estaba eh, Pipo Chipolatti Que hacía unas locuras bueno. tremendas, buenísimas Pero buenísimas Estaban los de los, los, los tweets, bueno, año, la larva, ¿no? Años más tarde tiene hizo lo mismo con Chachachá. Cuando Chachachá empezó a ir bien, agarró y se llevó copió, a la crán, se llevó a Fabio Alberti, también creo que estuvo un tiempo también en Videomatch en su momento. Sí. O sea, fue, dijo, bueno, el humor viene por acá, este lado, bueno, sí. vamos a buscar a los que... Lo... Exactamente. Sí. Y entonces es... tiene eso, esa característica, cada vez es muy, muy pillo. Muy, muy pillo. pillo, muy pillo. Y uh, ayer, hablando con un compañero de laburo, me, me hizo darme cuenta de la última gran copia que hizo Tinelli, que esta es medio dura, pero que es que el tipo le copió el look a Ortega Sí, ahora está muy Ortega, está Ortega, muy Ortega. Todo. Ortega En un momento hay una foto que está con el No este año, el año pasado Estaba con el gorro de lana eh. Los anteojos, la bueno, musculosa y en realidad, Era Ortega, boludo Y, y la novia Empezó bueno, con la novia <risa> Pero, Pero boludo era Ortega boludo. Y el resto o sea, o o sea, dejó de copiar cosas porque, serie, porque empezó a comprar formatos Comer, digo, ya, ya, más, cuando okay. se profesionalizó todo y, y además avanzó el el el, el digo, antes Pasaba esto No no había tanta mirada Cuando terminaba Terminaba un programa Y uno después No podía volver a verlo No a sí. YouTube No había Las cosas pasaban Y se decían Entonces se podía hacer esto sí. Ahora que ya no se puede robar Vos no puedes hacer un bailando Sin pagarle nah. Al dueño del formato que hace? Va y les paga el formato Sí, sí Eso, no, eso está la... bien Sí, obvio eso Pero está... eso es una forma También de imitar eh, Cosas que ya están probadas eh, es Que es funcionaban Es distinto, boludo Porque por lo menos es, es El nombre se mantiene le, Otra persona recibe de plata Sí, eso sí Acá era impunemente Por supuesto Y, y aparte ganaba el rating, ¿no? Ahora, entre todas estas cosas hay que decir también Que yo lo veo, el Etinelli de hoy Lo veo mucho más dúctil Con mucho más oficio Y realmente a nivel humorístico creo que Con sus intervenciones es mucho mejor que el viejo Por ejemplo, yo vi yo vi partes Hemos visto en mi casa momentos Y es impresionante que las mejores partes No es cuando cuando bailan O cuando hay un escándalo O cuando está el jurado Sino cuando él eh, hace alguna Produce algún hecho espontáneo con lo que está ocurriendo en el momento sí, sí, es Y eso no lo hacía entiende, entiende lo que está pasándole sí. a 360 grados Y sabe aprovechar sí para, para, Y salirse del guión cuando es necesario Por ejemplo, eh, lo hizo hoy lo, lo hizo la otra vez Con un en el hijo de Anita Martínez Una humorista que bailó Y el tipo detectó que ese pibe Estaba un pibe de 5 años sí. Estuvo hablando de es tipo, eh, tipo grandaditos con ese pibe En forma totalmente espontánea Porque se nota eh, No sé, 10 minutos Y era un, un diálogo hilarante, porque el pibe obviamente respondía lo que se le cantaba. lo que Él lo quería convencer de que era de que fuera... De, de, se llama Lorenzo, lo quería convencer de que fuera de San Lorenzo. Y el pibe decía, no, yo soy Lanús. Mi papá es Lanús. Bueno, pero tenés que hacer... Le pero te doy un, un autito. No, no, soy Lanús. <risa> y bueno, estuvo muy bueno. Hay que reconocer que te hacía reír ese Así diálogo es. y estaba bueno. La última incógnita eh, que sí. queda ahora por resolverse y que tiene que ver con lo que pasó en los últimos meses sí. es... Tinelli decidió... Eh, yo creo que an antes de que pasara todo lo de Fundador para todos y Todos ya lo sí. venía diciendo, que él quería empezar a meterse un poco en política. Eh, sí, primero con San Lorenzo por el lado del deporte, sí. él ya dijo en alguna entrevista que él quiere ser presidente de la AF eventualmente y todo eso, pero creo que también le pichó el bichito, el bichito por sí. algo más, eh, Se mueve mucho por el rencor, eh. Él en esto claramente uno, o sea, yo yo he estado siguiendo, aunque no lo no lo vi en vivo, después he visto algún video de YouTube o leyendo Claramente, él quedó sentido... Despechado, despechado, despechado. después lo del fútbol para todos. y Pero más allá de eso, eh, hay una cuestión de, de, de jugar en política. Son las dos cosas. Rockear, las dos eso cosas viene de lo, lo de la jugada en política ya viene de antes, es digamos no, no, que es supuesto. profundo. Y, y lo del despecho es de ahora. Es, así como que está... Así el año pasado... Está, el año pasado Sí, y no, y en el 2011, en 2012 Estaba despechado con Canal 3 con y con, ganar, al, y con y, Adrián Suárez y, sí, sí, sí, y de hecho y, con... no, y no dejó de pasar las facturas Absolutamente O sea, él se mueve así Y tiene ese, tiene ese poder como para decirle a Adrián Suárez Y darán Suárez, yo lo vi la cara sí, de Adrián Suárez sí, sí. Que la típica, la típica de Adrián Suárez Por afuera te sonrío, Son por ahí, adentro me sí, quiero matar Obvio Se quiere matar. Obvio. Pero bueno, la incógnita es qué tan bien le va, digamos. Hay algunos que ya dan por sentado que el tipo va a ser eh, un genio, que, que las tiene toda clarísima y todo eso. Y otros dicen, ojo, vamos a ver, es otro es otro tablero, es otro planeta. que en la política? En sí. la política. Ah. Hay gente que ya lleva muchos años y la arrancó hace poco, hay que ver. No, para yo, mí no es tan fácil. Yo, el, digo, he leído durante la semana gente que ya en Twitter, en Facebook, que decía, es mejor operador político que conductor de televisión. Miren qué bien que la lleva. Sí ciencia esperemos, sí, wait no, and see Mirá, yo creo que ni siquiera tiene tan fácil la televisión Yo creo que este año arrancó mejor que otras veces porque Y el rating tampoco le está yendo tan bien ¿eh? Está perdiendo con esta novela Avenida Brasil Sí, pero también es que el rating general de la del aire bajó sí. Pero eh, digo, pero está lo veo... también Dentro de la franja ah, del aire está pierde, perdiendo pierde, la Sí, igual la novela termina Sí, sí están, no, no saben <ríe> qué hacer ya en, en, en el otro canal Para, para ver cómo van a ser una vez que termine Así que pero yo vi las partes que lo vi lo vi muy suelto eh, y muy eh, con mucho oficio y, y, y surfeando. Lo vi surfeando cosa que eh, no pasaba hace tanto hace 5 6 7 años. O sea, el tipo está en un nivel de mucho, de mucho deslizarse por, lo, por la situación. Así es, pero bueno, eso es lo que hay y va a seguir Tinel va a seguir. Nosotros yo creo va a caer la bomba y van a quedar las sí. cucarachas y Tinel y transmitiendo desde los estudios centrales del edificio Padilla. Ese de Ideas del Sur Por suerte nosotros tenemos otro tipo de... de ¿no? Tampoco vamos a, a condenar, no, todo bien nada, No, nada, para nada De hecho, hicimos infinito. un repaso que bastante respetuoso pero Sí, por supuesto, por supuesto Yo le doy lugar, lamentablemente O sea, es un chabón que... A ver, yo preferiría que la televisión argentina sí. Hubiera más, más eh, Lettermans y menos Tinellis Pero bueno. lamentablemente... No, es así, no es y nuestra... tiene sus méritos sí, Y, y, te, ha, y tiene, te ha tenido sus grandes momentos Y bueno, y eh, lo sigue teniendo of Algunos